También en otra comunidad, en el municipio de San Juan canco en una comunidad crustón, desde que empezó la educación, ha sido el mismo de los partidos. Primero les prohibieron, pues, de tener su luz, le cortaron su luz, solo por estar en la resistencia. Después le quitaron, pues, su agua. Después les prohibieron totalmente el paso desde su comunidad y la carretera ya no les permiten pues, de tomar un vehículo para llevar sus cosas por esto está sufriendo pues varias familias ahí en esa comunidad y también les prohibieren de, de, de comprar algunas cosas en las tiendas de los partidos y todo lo que llevan a vender ahí esa comida ni les permite comprar maíz frijol y otros alimentos totalmente se les prohibieron pues lo que para sobrevivir los compañeros pues llevan su espalda pues hasta compran en otro lugar ahí mismo ya no les permite comprar pues entonces son pues así están haciendo los partidos pues ya es mucho ya es mucho ya es insoportable pues por esa razón y es lo que quieren explicar que dar a conocer pues para que sepan en todo el mundo lo que está pasando pues, ¿sí? pues es lo que queremos decirle pues no solo eso pues aparte de otras comunidades que hay muchos problemas divisiones, provocaciones ¿sí? pero son planes del gobierno lo que están haciendo pues. entonces es lo que podemos decirle pues sean portavoz para otros hermanos en, en otros países, para que sepan que, que el gobierno, pues, no es cierto lo que dicen, que aquí en Chiapa aquí en México, hay tranquilidad, hay paz, no es cierto, son puras mentiras, pues, ¿sí? pues es lo que queremos decirle, pues, esperamos que se si entendieron algo, ¿no?, pues, todo lo que vieron, pues, ¿sí? pues es lo que quiero decirle en poco para agregarlo pues.